la aurora florecer, duerme rubio el sol sobre el trigal y brota la miel de un canto tibio por el pico abierto de un zorzal va bordeando al húmedo puncal, rumbo a los ranchitos el tapel Al pan amargo que conseguiré por el fruto gris de mi espinel. Soy pescador y llevo en mi la ardiente sangre guaraní. La río bravo, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. El alma me la lleva el río, envuelta sobre un camalo tal. Traigo el litoral en mi canción, amores que nunca pude hallar. El grito salvaje de una pena y un cantar que nació del río Paraná. Soy pescador y llevo en mi ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná, y sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad, y sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad.